mirándolo ahora, haciendo estudio investigando y poniéndolo un poquito más al caso nos va a costar más caro que la inversión la de, la de funcionamiento porque necesitamos profesionales idóneos profesionales que sepan de agro que sepan el problema del norte integrado para poder ponerlo acá y pagar mensualmente esta institución no se está haciendo para lucrar no está haciendo para cobrar en dólares como cobra los privados los privados cobran un análisis entre 30 a 40 dólares ese es el costo señor ministro, es lo que vamos a ahorrar ¿va a tener un cobro para sostener los reactivos para, para sostener el proyecto? sí, pero no va a ser como en los privados en el privado cuesta caro lamentablemente Algunos eh, técnicos no lo entienden y hay que entenderlo porque no no están empapados con la región, porque no conocen la realidad de la región. De municipio de Saavedra para allá, nuestros hermanos campesinos que tienen 20, 30, 40, 50 hectáreas, esos son los que sufren, no son los grandes. Y lamentablemente en Fernández, Alonso, San Pedro, toda esa zona está parcelado en esa dimensión de hectáreas, 30, 40 hectáreas. No hay más grande. Cañeros de 30 hectáreas compiten con cañeros de 2.000, de 3.000 hectáreas. Muchas veces vienen los grandes, dicen a ah, nosotros, pero el productor es el que trabaja. El pequeño productor es el que el que alimenta a los ingenios azucareros Pero nunca han sido eh, atendidos técnicamente Ese laboratorio, hermano ministro, no solamente va a prestar servicios Sino va a tener que asistir al lugar con una orientación, con asesoramiento No es sacarlo y, y dejarlo Por eso necesitamos técnicos comprometidos con el laboratorio con el agro, no necesitamos técnicos de escritorio, eso nos van a hacer aplazar, vamos a ser aliados de INEAP, señor ministro, porque el INEAP está procesando lo que es la semilla, están certificando las semillas a través del INEAP, ellos también seguramente utilizan laboratorio antes de darle la semilla, para garantizar, utilizan y eso tienen que ir al privado para poder atenderlo nació esto señor ministro de agroquímicos eso yo, yo conozco mucho de agroquímicos se venden agroquímicos alterados acá como nadie conoce se le enseñan, se lo indica y se lo llevan al campo, no hace nada y nosotros qué hacemos decíamos ¿Cómo podemos solucionar? Le dan para para una plaga, no hace efecto, otra vez otro otro insumo, otra vez otro insumo, el productor muchas veces termina su plata, su ganancia en agroquímicos y el asesoramiento. Entonces por eso el campesino dice, no he ganado nada. ¿Por qué? Porque se lo ha gastado la plata en atender hasta que salga la producción. Entonces, para garantizar esta obra, necesitábamos, hermano ministro, gracias por comprender, señor director del Fondo Indígena, gracias por entender este proyecto, porque este proyecto no es para el municipio. Con seguridad, no nos vamos a arrepentir de este proyecto, porque va a prestar servicio a las cuatro provincias del norte, a todos los agricultores pequeños, y medianos. Por eso estamos oh, satisfechos porque una institución más que se abre para poder garantizar la producción. Y en esto, hermano ministro, son 3 millones 133.403 mil bolivianos entre infraestructura y equipamiento. Y nosotros vamos a destinar aproximadamente 200 mil bolivianos solo para el personal todos los años, para que sea sostenible. Aparte de lo de los insumos, aparte de lo que es reactivos de laboratorio. Por eso ya le digo, la Federación Campesina quiere administrar, se las doy hermano, mañana mismo. Pero garanticen el funcionamiento. No se trata de, de quién maneja se trata de garantizar el funcionamiento de esta institución porque si no el día de mañana los, los políticos adversarios a nosotros van a decir ahí está no funciona, un elefante blanco por eso estamos garantizando el funcionamiento de este laboratorio para, poder, bueno, que, para que funcione en el tiempo, para que perdure en el tiempo